マリマリコンプ uche マリマリコカチパンジャンイ、レルトバチアルコトル、レルトバチンンターネルモー、チェカインチンタチキチキンチェプチケチョイケ、ピンエルウ、カタティカトセウエチュイレレントウエチュイタティーワチカザ Mañú y Intamon Alcutun, Tobachi Video. Bueno, yo soy Claudio r a y l é pertenezco a Pupi Chique Choique, a una organización mapuche. Este fin de semana terminó la, el Conelto, se finalizó el Conelto el, el día 14, de sábado. Así que, muy contento por el trabajo que se hizo de la organización. Así que, Eh, eso les contaba. La u e、eh, b sabemos que con el t ú、eh, tiene algo que ver con: no sé si llamarle internado puede ser, o, o un espacio donde, bueno, están varios días、sí. eh, afilando, sería una manera de decir el m a p u z u n g ú ¿no? Que es、Muy、nuestra、bien. lengua madre, Maez, nuestra lengua、eso. mapuche. Claro, esa es la idea. Eh, nosotros desde la Organización Mapuche y p u c h i q u i c h o i q u e hace varios años venimos con talleres de lengua mapuche que son cuatrimestrales, que se complementan también con este tipo de aprendizaje, nueva forma de, de enseñanza y aprendizaje que se llaman CONELTUN o internados intensivos en lengua mapuche.、Sí. Eh, estos fueron de, cuatro días, de cinco días: empezó el martes 10, se finalizó el sábado 14. Eh, donde participaron aproximadamente 40 personas, más o menos,、eh, más de 40 personas había.、Eh, y estaba dividido en tres niveles: nivel、eh, inicial, básico,、eh, nivel intermedio y nivel avanzado.、Eh, se creaban tres aulas, como tipo tres aulas se recreaban, donde cada choquinche, o sea, cada grupo, se, se dividía en esos lugares. Y donde se dictaban las clases. Bueno, y ahí estábamos toda la gente, donde dormíamos, y comíamos y compartíamos. Aparte, habían espacios de así más de. también de. momento de que no se estudiaba,、eh, donde se compartía entre toda la gente que participó del, del internado.、Um, esto tiene. esto de, del m a p u z u n g u ¿no? Sabemos que nuestra、sí. lengua. Generalmente y ancestralmente fue transmitida de manera oral, ¿no? Por nuestros abuelos, por nuestros ancestros. Eso debido al terrible genocidio que padecimos por el Estado argentino.、Sí. Ahora, hoy por hoy, ¿cómo se, cómo se enseña? ¿Nos adaptamos a, a, a, a lo que tiene que ver con cómo nos ha enseñado del lado Winca? ¿Y cómo, cómo se lleva adelante eso, Lamue? Sí, nosotros entendemos que la lengua mapuche es una lengua minorizada. Que está pasando por un proceso de, de. que está en peligro de poder perderse también, porque ya los hablantes son pocos y son ancianos, muchos son ancianos. Hay algunas excepciones de jóvenes hablantes, pero en general son, son personas grandes, ya no. Y se hizo mucho trabajo, desde hace mucho tiempo vienen mucha gente trabajando con el tema de la, de la escritura, de la forma de enseñar. Eh, ya se viene hace varios años con eso. O sea, la escritura se empezó a escribir la lengua mapuche a principios de 1600, más o menos, cuando los, vinieron los primeros、eh, eh, jesuitas, creo que capuchinos y cosas así que venían de otros lugares y escribían la lengua de la forma fonética y así. Y se fue creando diferentes formas de escribir. Así que. Eh, nosotros usamos las formas actuales de la enseñanza de una, de, como una segunda lengua, como、Bien. se enseñaría no sé, alguna otra, quizás el inglés, es、eh, la, la misma forma.、Eh, lo único que tiene el complemento que es una lengua que es cultural y que tiene, y que tiene rasgos culturales, entonces, y que so, nosotros somos los que enseñamos. Y entonces, como somos mapuche, enseñamos también nuestra cultura. La misma vez que enseñamos la lengua. Pero tiene, ya se ha avanzado bastante en eso y hay mucha gente trabajando en, en, en, que, la form, en que, que se pueda aprender, digamos,、mm. que no sea tan difícil, que no sea tan. O sea, que como otras lenguas uno pueda aprender una lengua diferente, bueno, el Mapudumun también es una lengua que se puede aprender y que se puede también enseñar. Bien,、eh, también sabemos que está el EIB, ¿no? Y también sabemos que en algunas de las universidades y colegios、eh, secundarios ya se está dando el Mapuzongú. La m u Sí, sí, sí, sí, sí. Acá en Bariloche hay una, creo que hay una escuela, creo que es el CEM 100, no me acuerdo cuál es que está en v e e Se está trabajando con la lengua mapuche específicamente y después hay, un, hay, un, hay también un poco de trabajo también de IBE. Hay una que se llama, que es la Educación Intercultural Bilingüe, pero lo que tiene que es exclusiva para zonas rurales, para donde hay、uh -huh. comunidades mapuche. Entonces, en las zonas urbanas, digamos, donde hay un conglomerado bastante grande de gente mapuche, familias mapuche, que han venido del campo、eh, y de otros lugares, eh, eh, no se está enseñando. Entonces, por, por ejemplo, nosotros de nuestra organización estamos llevando a cabo talleres de lengua mapuche en la ciudad,、eh, porque eso no está ocurriendo,、eh, y BENO lo está haciendo porque se está como puesto el acento en, el, en las zonas rurales y en zonas donde existe comunidad mapuche. Así que esa es un poco nuestra impronta, digamos, de poder trabajar en lugares donde no existe la enseñanza del Mapudungú. ¿El Mapudungú、eh, es abierto a toda persona que quiera aprender? ¿O、eh, sí. esto se hace porque tenemos, bueno. Eh, sabemos que está e l mapuchómetro. <risa> Entonces, a v e c e n algunos lugares, en otros sí, en otros no. Entonces, ¿cómo sabemos? A ver, ¿podemos aprender? ¿Podemos invitar a nuestros Lamuén o a, a, a gente que por ahí es no mapuche también puede aprender el m a p u c u n g ú Sí, sí, sí, por supuesto. Nosotros,、eh, nosotros entendemos que la lengua mapuche es una lengua que se tiene que hablar, que tienen que existir nuevos hablantes, que se le dice. la jerga lingüística, neohablantes.、Eh, necesitamos que haya neohablantes para que la lengua se vuelva una lengua viva, que se pueda hablar en todas partes. Y para eso sabemos que lo, acá en Guamapu no solamente viven los mapuches, hay, hay otros pueblos que han venido, o sea, de otra cultura ha venido y está acá presente actualmente. Entonces es necesario que ellos también lo aprendan. Y nosotros, por ejemplo, en los talleres nuestros, Que tenemos por lo menos un 30 o 40% son gente que no es mapuche, que vienen de otras ciudades, vienen de ciudades grandes, de Buenos Aires, de, de otros Córdoba, qué sé yo, y que le interesa aprender la lengua y que le interesa la cultura mapuche también. Entonces, nosotros estamos dispuestos a enseñarle y si ellos quieren aprender, bienvenido, porque la lengua、eh, es del pueblo mapuche, pero no es, exclus no es, una, no es exclusiva la enseñanza para. Para, para la gente mapuche, porque si nosotros después nos relacionamos en el trabajo, cuando vamos a comprar a l kiosquero, cuando vamos a comprar almacenero y no es mapuche y, y, y tenemos que hablarle en castellano, entonces no sirve. Si tenemos que hablarle,、eh, la lengua mapuche ha sido hasta hace un tiempo,、eh, ha sido. se utiliza, lo, los modos de uso son en las ceremonias, en los. En los espacios esos específicos, en los traún, en la Junta de Mapuche, pero no en los espacios comunes, o quizás en la casa también, pero no en los espacios comunes. Y nosotros necesitamos que la lengua se hable y que la gente aprenda la lengua mapuche. Entonces, por ello, nosotros desde la organización tenemos eso: de, queremos que toda la gente aprenda mapuche. En esta zona, si hay gente mapuche y hay gente no mapuche que quiera aprender, bienvenida, porque eso ayuda. Que la lengua、eh, se revitalice, se vuelva viva, digamos. Porque también puede ser que también...、Eh, hay muchas lenguas indígenas por la colonización y por, por el avasallamiento de, otros, de otras lenguas, digamos,、eh, no sé, el inglés, el español,、eh, se han perdido.、Eh, en, muchos, en Latinoamérica, principalmente, se han perdido un montón de lengu lenguas indígenas que han quedado minorizadas y ya no quedan hablantes. Acá en Argentina también. Eh, hay lenguas que ya están en peligro y que, ya si no se hace un proceso rápido ahora para la revitalización, se van a perder y van a quedar en escritura, en algunos audios, porque los hablantes ya no están, ya se están muriendo, ya son gente grande. Entonces, y el Mapuche, por lo menos la lengua mapuche tiene un poco más de esperanza, pero en general va en ese proceso.